Participando de la Expo Educación y Empleo, porque tenemos un convenio con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en ese convenio q u estamos e trabajando con, la zona, con las personas de la zona rural, en capacitaciones concretas que tienen que ver con el trabajo, o sea, formación para el trabajo. Así que, bueno, nos invitaron desde el INTA a participar y de paso vinimos con la radio y, bueno, y todas las, las demás cuestiones. Así que, bueno, r e contento de estar acá participando. ¿Cuáles son entonces las propuestas? Bueno, más allá de por supuesto comentar un poco más la, las actividades que se realizan tanto en la radio que tiene la EFA como por lo que veo acá los productos que se realizan en, en la escuela. n o Bueno, la propuesta de capacitación tiene que ver con la formación profesional y capacitación、eh, de lo que sucede dentro del IDEBI, digamos, n o en la zona del IDEBI. Porque, bueno, de hecho, de hecho hemos、eh, realizado varios encuentros con las familias rurales y en encuestas han salido cosas que uno no pensaba, ¿no? Y en esas capacitaciones tenemos, por ejemplo,、eh, mecánica de、eh, tractor, alambrado eléctrico, riego, carpintería, soldadura básica. Y lo interesante de esto es que estamos agregando en cada una de las capacitaciones parte de género. ¿Qué significa esto? Que cuando se inicia una capacitación,、eh, hablamos primero, hacemos como una especie de introducción a lo que tiene que ver con el género, para que la mujer también pueda acercarse y hacer estas capacitaciones. De hecho, en tractor, en soldadura y en carpintería hay más mujeres que varones anotadas hoy en día, cosa que nos parece espectacular, porque la zona de Lidevi uno sabe que tiene una tendencia más a que son trabajos del hombre. Y hoy en día sabemos que la mujer, dentro de lo que es l Lidevi, también trabaja un montón. Entonces, capacitarlos y capacitarlas、eh, nos parece re importante para la escuela, ¿no? en esta mirada que tenemos. De escuela inclusiva, que la hemos tenido siempre, trabajando y trabajando y trabajando. Sabemos que no es fácil, pero bueno, estamos siempre con, con las miras a la educación sexual integral, que eso es lo que amplía todas las miradas, y no solamente para los estudiantes y adultos, sino para toda la comunidad rural también. Sí, vi que estuvieron chicos participando de aquí del SET 11, Escuela、eh, La EFA, también de lo que fue el Parlamento Juvenil del Mercosur, de Tal cual, tal cual. Eh, bueno, estamos tratando de, como de, de, de a poquito meternos en cada lugar、eh, en una eh, realidad eh, a nivel provincial y nacional que la tendencia justamente es a barrer todo lo que tiene que ver con género, con igualdad, con diversidad, con inclusión. Entonces, bueno, como escuela, me parece que como docentes tenemos que apuntar a ese lugar porque、eh, tiene que ver con esto: con la mirada hacia otra persona, el respeto. Y en, una, en un lugar como de jungla, por decirlo de alguna manera, dentro de una escuela, donde hay diversidad cultural, diversidad de personas, diversidad de género, tenemos que respetarnos y la única forma es trabajando estos temas. Bien, Aníbal, bueno, y el día de hoy van a estar participando de esta expo para quienes e están escuchando. Estamos en El Galo Martínez, aquí de la ciudad de Viedma.、Eh, expo de educación y empleo que comenzó alrededor de las 9 y va a extenderse durante toda la tarde también. Claro, es de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. La idea sería también empezar ahora con la Radio Abierta, la Radio Refugio, y que cada uno de los integrantes acá, de los que están participando, vengan y expliquen también a Radio Abierta qué están haciendo, para qué vinieron. Entonces, de ahí también tener algún producto para pasarlo por la radio. Bueno. Agradecemos muchísimo y atentos entonces a las actividades y a estos talleres que se brindan desde la escuela. Listo, muchas gracias por participar y bueno, por hacerme esta, esta entrevista. Teníamos a、eh, Aníbal Miquedo, coordinador del área no formal de la escuela Z11 EFA, s la escuela de formación、eh, agraria que queda aquí nomás en el p u n c a l cerquita a nuestra ciudad de p i e r t a